En la guerra, un buen soldado debe conocer las técnicas de camuflaje. Estas ramas sobre el casco y este tipo de estampado en el uniforme hace que el enemigo, el sucio enemigo, no pueda distinguirlo de ninguna manera. En la democracia, un buen soldado también debe conocer las técnicas de camuflaje. Este saco y esta corbata le dan el aspecto de civiles para que ustedes puedan disimularse entre la población. Llegar a teniente lleva años. Llegar al Congreso meses. Pasá de ex militar a dirigente de éxito en pocos meses. Manual, Manual del carapintado Bonaerense en fascículos coleccionables. Manual, Manual del carapintado Bonaerense. Adquirilo cada semana en tu kiosco. Y comprobá los resultados que obtuvo Aldo Rico. Antes. El ejército de Pascua se encuentra nuevamente de pie y en operaciones. Las operaciones no cesarán hasta tanto. Después. Eh, el, el día lunes en Argentina, o cuando asuman nuestros diputados, senadores provinciales y diputados provinciales, habrá oposición en la Argentina. Y nuevamente se escuchará la voz de una opción nacional. Manual del, del Carabinero Bonaerense! bonaerense. Si no podés vencerlos, disimulate entre ellos.